De esta franja musical que tiene dos, una y una, total, dos. Los invento ya. En compañía de DJ Nelson Pacheco, estamos pasando música. Ten CC, I'm not in love. Era esta primera canción con la que arrancábamos esta nueva hora de música aquí en W Radio. ¿Cómo vamos? En Twitter, ¿quiere programar alguna canción? Ahí los estamos leyendo. En Instagram también, en monto40, también nos estamos encontrando, nos seguimos, hablamos, conversamos un ratito. Ah, bueno, y en TikTok. Porque no nos compartimos información en TikTok. Estoy estrenando además TikTok. He llegado al TikTok. Arroba monto 40 también. Por si quiere, nos podemos seguir por allí. Vamos a programar para esta hora música de Miley Cyrus. Viene, bueno, estrenó canción hace un par de días. Se llama River, pero vamos a v e r Flowers, que es la canción más poderosa. Viene Megan Trainor, que también estrenó canción esta semana. Viene un clásico de Starship, viene la tandita de canciones originales de película que van a pelearse, esta categoría, esta noche en la entrega de los premios Oscar. Viene Ship Trick, viene Queen, viene U2, y viene también esta canción de Journey, se llama Open Arms, y después de Open Arms viene Jamil Kwai y algo de Julian the Blowfish. mind Softly, you whisper your e s o sincere. How could I let you so? Hoya es W Radio, la voz del mundo. Wow. you tanda musical que acabamos de oír, para saludar a los oyentes en Medellín, a los oyentes en Cali, me faltaron, h、eh, a c e unos minutos que también estuve hablando de los oyentes de Bogotá, de Pasto, de Popayán, los oyentes en el eje cafetero, en Pereira, allí en Manizales, en Armenia, los que están conectados en Bucaramanga, en Cúcuta, a los oyentes de i b a g u é Bueno, y el que me falte es porque no ha escrito. Y si ya escribió, bueno, vamos a encontrarnos ahí en Instagram, arroba monto 40, en Twitter, arroba monto 40 y W Radio Colombia, Y en TikTok, arroba monto 40. Pongamos videos divertidos. ¿Les parece? Bueno, vamos con esta tanda que incluye a、um, Miley Cyrus con Flowers. Estrenó una canción llamada River de su próximo álbum que sale próximamente. Si, si las cuentas no me fallan, ese álbum está saliendo Creo que en, a finales de marzo, comienzos de abril, el nuevo álbum de Miley Cyrus. Viene algo de Megan Trainor que ya les había anunciado. Se juntó con John Legend. Busquen el video que les va a parecer muy divertido. Se llama Like I'm Gonna Lose You. Y viene Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now. Es la música de W Radio Colombia a esta hora. Aquí en W Radio. We were good. We were cold. Kind of dream that can't be so. We were. We weren't built as a home. I d you cry, but then remembered I s myself dreaming in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close. Split second, and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears, with you but my s i d e Breath of l i g e w h i s p e r of s Moe. k Música con el sello W. En W Rap. En W r a Love in my heart. 私たちのスタジオのスタジオのスタジオスタジオのスタジオのスのスタジオののタジオのスタジオのスタジオのスタジオのスタジオのスタジオのスタジオのスタジオのススタジオのスタジオのスタジオのスタジオのスタジオのオのススタジのタジオのスタジオのスタジオの Las tres, creo yo, más representativas, ojalá las pudiera poner todas, son cinco en total, las candidatas a llevarse la categoría de mejor canción original. Grandes canciones para grandes películas nominadas esta noche. Y ahí escogí tres. Ojalá pudiera poner la canción de RRR, el Natu Natu. Pero bueno, no, no se ajusta mucho a la programación. Es favorita también. O sea, ojo, ojo, ojo que puede dar la sorpresa esta noche. Ya ha ganado premio y se ha llevado por delante algunas de las otras que son muy favoritas, que son artistas de renombre. Para esta tanda, les tengo、mmm, tres canciones de película, si les parece. Vamos con、mmm, Lady Gaga. De Top Gun Maverick, Hold My Hand. Vamos con la de Rihanna, Lift Me Up. Y vamos con la de Sofía Carson, que es una、um, canción que pertenece a una película. No la he visto, pero me la han recomendado muchísimo. Se llama Tell It Like a Woman. Vamos a oír a Sofía Carson también, que se pelea esta noche la categoría de mejor canción original de película aquí en W Radio Colombia. <risa> Take so long c And see everything you're b l i n d t o now, your e p r a s d Oh yeah. Tres de las más importantes canciones nominadas esta noche en la categoría de mejor canción original de película en la entrega de los premios Oscar. Hay plan, sí, hay plan esta noche. Lo siento, no me llamen, nadie aparezca, no contesto. Voy a estar pendiente de los premios Oscar. Mañana nos encontramos a las cuatro de la tarde en Contra Reloj, con las noticias que busca en el tiempo que necesita. Gracias por aportar a esta playlist. Llena de música, llena de éxitos, llena de grandes canciones. Yo soy Montoya. Chao, hasta una próxima oportunidad. Gracias, DJ Nelson Pacheco. Y también por aquí se pasaba、eh, Dieguito Bernal ayudarnos un poco buscando la, la música. Que acaben de pasar un resto de domingo muy feliz. Chao a todos. Los dejo con una de mis canciones favoritas de la banda Ship Trick. Se llama Ghost Town. En camino a algo de Queen. Y si hay tiempo, viene a propósito del. Joshua Tree, que cumplió años, un 9 de marzo del 87, se lanzó este álbum, el álbum de Joshua Tree de YouTube, de la banda irlandesa YouTube, ¿sí? Exactamente, el 9 de marzo del 87, así que vamos a recordar una de las grandes canciones de ese álbum, creo que una de las más conocidas, se llama With or Without You. Feliz resto de domingo, ahora sí me voy, chao, tengo planes, acaben e de portar muy bien, y si Sigan disfrutando de la buena música de W Radio. World、well, Street. そう。 I just keep losing my peace, keep losing. I'm, I'm alright, he's alright, he's alright. Yeah, yeah, yeah. I just gotta get out of Ooh, this prison cell.、Ooh. One day I'm, I'm gonna, gonna be free. free.、Oh. Find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody. To love, find me somebody to o おや、oh yeah.